Jeremías capítulo 48 Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¡Ay de Nebo! Porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgad, y desmayó. No se e l e v a r á ya más Moab. En Esbón maquinaron mal contra ella diciendo, Venid y q u i t e m o s l a de entre las naciones. También tú, Madmena serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moad fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huide, Salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y q u e m o s será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidora cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dada a la Samoaba, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, Y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de b e t e l su confianza. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho. c o m p a d e c e o s dél, e todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. p a r a t e en el camino, y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad a y clamad, anunciad a a de Darnón, que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre j a a z a sobre m e f a a t sobre Dibón, sobre Nebo, sobre b e d Diblataim, sobre Criataim, sobre b e d Gamul, sobre b e d Meón, sobre k e r i o t sobre Bosra, y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle porque contra Jehová se engrandeció, y r e v u e l q u e s e Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab. y sed como la paloma que hacen ido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo a u l l a r é sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamore, y sobre los hombres de Kir Ares, Gemiré. Con llanto de Jacer lloraré por ti, Ovid de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jacer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y a l regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Hezbón llega hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz, desde s o a r hasta Eronaim, becerra el tres años, porque también las aguas de Nimrim serán d e s t r u i d a s Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kirjares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguños y c i l i c i o sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto. Porque yo quebrantaré a Moab como vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de e s b ó n se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de e s b ó n y llama de en medio de s e ó n y quemó el rincón de Moab, y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad, Y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab.